A las 11 menos cuarto de la mañana vamos a saludar al diputado Javier Torroba. ¿Cómo anda Javier? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás Juan Pablo? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, día ¿Y vos? Bien. Te consultamos por varias cosas de coyuntura. Entre ellas, bueno, han hecho un pedido para conocer mejor información vinculada con Pampa desde el bloque Radical eh, o, sí, o algunos de, de sus integrantes. Contanos de qué se trata. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, bueno. A... A ver, eh, nosotros tomamos conocimiento de que ReciPampa se había presentado en un concurso preventivo. Sí. Eh, ReciPampa es, es una sociedad de la cual Pampetrol tiene el 20%. Eh, esto es porque, bueno, en su momento recibió un crédito de, de promoción industrial allá por el año 2014. Eh, y bueno, y, y justamente por, por ley se estableció eso, de que Pampetrol tenía que tener participación. Ahora bien, eh, más allá de la participación que Pampetrol tiene en ReciPampa, nos preocupan varias cuestiones. Eh, por un lado, la deuda que Repampa tiene con Pampetrol, ¿Por porque porque Pampetrol le vende petróleo y le entrega petróleo. Y desde el mes de abril de este año que Pampetrol le, le le sigue entregando petróleo y no obstante Repampa no le viene pagando. Eh, esto obviamente nos parece grave porque porque al mes de abril ya Repampa le debía a Pampetrol unos 2200 millones de pesos. Eh, ¿Y ahora entonces? Bueno, ahora obviamente no, no, no tenemos conocimiento, queremos tomar conocimiento de la deuda, pero a su vez nos parece muy grave que eh, PAN Petrol le siga entregando petróleo y que Recipan PAN eh, se presente en concurso y no obstante no le pague. Y ahora te pregunto, esto que decís desde abril, pero en este momento, en este mismo momento, ¿le sigue entregando petróleo o, o no lo sí, sabe? Sí, sí, sí, sí, le sigue ah? entregando petróleo. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, Y creemos que obviamente hay, eh, digamos, una... Eh, una responsabilidad importante digo de, de, de, de parte de la este de, de la presidenta de Pampetrol porque porque digo a ver, si no te están pagando eh, y digo no, no le podés seguir entregando petróleo. No, si fuera eh, si fuera una empresa de ella misma eh, y le deben 2200 millones de pesos, yo creo <risa> nadie nadie bueno. seguiría entregando material no, primero obviamente, pero segundo, cada uno con sus bienes personales puede hacer lo que quiere. Claro, pero sí, con bien sí. Bien, el Estado tiene que ser mucho más celoso, mucho mucho más cuidadoso, cauteloso y tomar todos los recaudos. Sí, yo me conformo Porque con además, que igual, igual de, de cauteloso, está bien. Bueno, igual de cauteloso, pero esto a su vez tiene un agravante, que como Pampetrol posee el 20% de las acciones de Repampa, eh Pampetrol Eh, participa de las reuniones de directorio de ReciPampa, es decir, hay un representante claro. de Pan Petrol que concurre a, que concurre a las reuniones de ReciPampa, entonces eh, Pan Petrol estaba en conocimiento de esta situación, estaba en conocimiento de las dificultades de eh, no, no solamente que no le pagaban a, a, a Pan Petrol, sino de, de las dificultades en general que tenía la empresa, que, que porque un concurso no se decide de un día para el otro. Un concurso preventivo vale. de, de, de estas empresas son cuestiones que se vienen conversando con mucho con mucha antelación y que se vienen preparando. Uh -huh. Entonces, y bueno, y eh, te pregunto Javier porque por ahí ¿sí? muchas veces nosotros nos enteramos de este, este tipo de deuda no es normal, porque también puede ser que eh, no sé, en el en el juego financiero que tienen este tipo de empresas tengan esta deuda, quizá la tiene otra empresa y estemos señalando como extraordinario algo que a lo mejor es, es cotidiano o no. No, no, no, no, no. A ver, no es cotidiano porque porque la empresa misma eh, se presenta en concurso preventivo. Claro, Cuando eso una eso me presenta vale. en concurso preventivo mm. es porque ella misma está diciendo de que está en un estado de cesación de pagos. Claro. ¿Sí? A ver, yo qué es lo que nos llama la atención. Primero, la deuda con Pampetrol de 2000 eh 200 millones de pesos. Segundo, eh, la deuda también que tiene con con rentas. Con rentas hay una deuda de eh, al mes de febrero de este año era de 1600 millones. Hoy no sabemos de cuánto es. Pero a su vez, a su vez hay muchas empresas pampeanas a las cuales la Pampa le debe. Hay sí, unos, más, vale. unos 4200 millones de pesos que debe a distintas empresas de la provincia de la Pampa. Mm. Entonces, bueno, está perjudicada Pampetrol, que a su vez estatal, está, está perjudicada está la provincia de Pampa y muchos este eh, empresarios pampeanos. Claro. El eh, Javier, el, el radicalismo tiene una un presencia en el directorio de Pampetrol. Sí, tiene informado por esa vía aunque sea informalmente. No. Nosotros la, la información que tenemos es otra oficial. Eh, el direct, el director de la UCR en Pampetrol no participa de la de la función de Repsipampa eh y la información que tiene uh -huh. con respecto a este tema o que le han transmitido internamente es eh, parcial. Bien. Ahora Javier, y, perdón, ¿sí? perdón, perdón. ¿Cuál, ¿Cuál cuál puede ser el el eh, qué puede estar pasando porque indudablemente o hay una mala gestión, hay una mala administración hay un desinterés por por, por por los bienes, digamos, públicos. ¿qué? ¿Cuál cuál sería la, la razón o cuál piensan ustedes que puede ser por, para que esto esté ocurriendo? Bueno, a ver, eh Recipampa es una empresa eh, eh, privada, digamos, en el, en el ocho, o sea, funciona como una como una sociedad anónima. Claro, pero hay, hay, el, hay el, claro. el 80% es de Grupo Calpa. Eh, son, son varias empresas vinculadas, lo, lo, lo que es Castillo, digamos. Eh, nosotros, obviamente, justamente lo que hacemos es eh, pedirle que concurran a la Cámara de Diputados para conocer el estado de las deudas, para conocer eh, lo, lo, lo, los problemas y, y, y demás, porque porque la información que tenemos nosotros son por algunas averiguaciones, por, por trascendidos mediáticos, entonces justamente lo que queremos es tener información de primera mano, por supuesto que eh, puede haber sospechas, porque siempre en estas cuestiones a veces se genera la sospecha de si sí, no es un concurso eh, claro digamos sí, sí. armado para vaciar este eh, una, una empresa y quefraur acreedores Esa, en, en, en estas este, empresas eh, digamos tan grandes es una sospecha que siempre existe eh, después bueno obviamente pueden haber sido este eh, inconvenientes de digamos de negocio pudo haber habido una mala administración esas cuestiones las digamos las eh, las desconocemos nosotros. Eh, por supuesto que puede haber sospecha eh. digo, en, en su momento cuando estaba, por ejemplo el, eh, lo que era el barril criollo, el petróleo era era barato, entonces eh, Recipampa lo que tiene es una refinería en 25 mm -hmm. en cercanía a 25 de mayo entonces bueno, esta, esta refinería en su momento compraba petróleo barato, bueno, después cuando dejó de estar el barril criollo empezó a, eh, ¿por qué? porque Recipampa no, no tiene un área concesionada, es decir Lo, lo que procesa y lo que refina no es petróleo propio, compra el petróleo. Claro, claro. Eh, Distribuise bueno, de, no. de manera mayorista el petróleo. Ese es su... Sí, exact su exactamente. exactamente. Pero no, no es como otras empresas eh, que tienen la cadena completa. Claro, es que, que explotan tienen, directamente. Ah, claro, claro exactamente. Que extraen y que, que a su vez este, refinan y venden. Bien. y eh, Javier, y te consulto por un costado político de esto. Vemos que el el proyecto lo firmaron con Pancho Aguilar, Romina Mota, Andrea Calvo, a la vez vemos que el, el otro sector del bloque de la UCR firma por su cuenta otros proyectos, ¿sigue fracturado el bloque? ¿Se anuncia una, no, una fractura? No, no, no, el bloque, el bloque no, no, no está fracturado, eh, digo, obviamente, eh, digo, si siempre hay o, o puede haber, digamos, diferencias internas y además diferencia en, en cómo se trabajan los temas. Eh, digamos en este caso eh, tanto Romina motta como eh, Julián Aguilar y, y Andrea Valerrama somos los cuatro que más nos hemos interesado en el tema uh -huh. y, y por eso figuramos como, como firmantes del proyecto pero no, no es eh, a ver eh, no, no, no es algo que tenga que ver con alguna cuestión digamos, interna, es una casualidad mucho... Sí porque a, a mí ha pasado por ejemplo que muchos proyectos los he, los he presentado solos eh, otros proyectos los he presentado con todo bloque en conjunto. Eh, otros con parte de los de los diputados de la UCR, eh, esto tiene que ver digamos en, en cómo se trabajan los temas y, y, y digamos cómo cada uno va estudiando y se va involucrando en, en distintas temáticas. Bien, y eh, si sí, interpreto, ayer hablamos con Poli Alto Laguirre justo, interpreto, no está saldada la discusión de fondo que, que ocurrió con Medanito, no, no, no han podido terminar de cicatrizar claro, esa herida. No, no, yo, yo no diría que es una herida. Fueron, digamos, diferencias de, de, de opinión en su momento. Eh, de parte nuestra estamos convencidos de que, de que hicimos lo correcto porque eh, garantizamos transparencia en, en, en, en la contratación, en, en, el, en el proceso licitatorio, que era el principal objetivo nuestro. Eh, bueno, él, él tenía otras este, otras ideas que nos había manifestado, eh, pero bueno, digo... Eh, no solamente hay una democracia eh, eh, para, para elección de, de autoridad de cargo público electivo sino que además hay democracia eh, dentro de los partidos políticos y a su vez dentro del bloque. Eh, en este caso también me, me, me tocó estar con, con una posición mayoritaria, en otros casos me ha tocado estar con una posición este, eh, minoritaria, igualmente, digamos, este, eh, acompañado, digamos. Pero bueno, eh, so, son, son cuestiones de, de, de funcionamiento interno del bloque. Bien. Y Javier, ¿va a ser diputado nacional Federico Guidulli? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Lo ves a partir de qué? mira yo qué, qué es lo que veo. Veo que eh, primero es una fórmula muy buena, encabezan dos personas jóvenes. Eh, segunda cuestión, bueno, está recorriendo mucho la provincia de La Pampa. Eh, tercero, eh, veo a los intendentes y presidentes y comisiones de fomento que tienen radicalismo, que están involucrados en la campaña, hay un 30% de, de, de localidades que, eh, que gobiernan el radicalismo, eh, y bueno, veo un, un radicalismo, eh, digamos, activo, eh, por supuesto, que es una elección nacional, que las elecciones nacionales siempre eh, nacen, llamémosle, eh, polarizadas, eh, pero también veo de que eh, hubo mucha gente que, Eh, que en su momento acompañó a, a, a mi ley eh, por eh, nada por, a veces por, por, por rechazo o por cansancio eh, con, con el kirchnerismo con el judicialismo eh, con un gobierno digamos de Alberto Fernández que yo creo que fue el peor presidente de, de, de la historia pero bueno más, más allá de la, de, la, de las opiniones personales la gente estaba cansada con ese, con ese gobierno eh, y justamente por eso votó un cambio y hay mucha gente que tal vez apostó eh, a, a, a un gobierno de Milley con, con, con esperanza, este, eh, con, con, con buena fe de que esto podía cambiar, y me parece que con el transcurso de este gobierno se ha ido eh, desencantando y desilusionando, por, por una multiplicidad de factores. Eh, en parte porque el gobierno de Milley vino a, a prometer un, este, una, eh, una especie de reforma moral, llamémosle, y eh, vemos que esto se cayó con, con, con, con muchos actos o, o por lo menos actos sospechados de corrupción como el caso Libra eh, el, el 3% este, de, de discapacidad eh, lo, los bolsos que llegaron en avión y, y no pasaron por la aduana etcétera, etcétera y además por eh, la gente con la cual se ha rodeado este eh, si es tenemos eh, Karina Milei Lule Menem, Martín Menem Los Caputos, decir es gente que Eh, digamos si la tuviéramos que ubicarlo lo ubicaríamos en lo que es este un, un neo menemismo llamémosle eh, y bueno y, y obviamente eso yo no, no no es bueno para el gobierno Entonces, esta primer promesa que tenía en mi ley es una reforma moral no se le va a dar y la segunda eh, digo promesa que tuvo eh, tenía que ver con un, un, una promesa de, de prosperidad de crecimiento de volver a ese eh, pasado en el cual argentina la potencia bueno y obviamente esto tampoco se está dando porque me parece que el plan económico ya ya fracasó eh, javier bueno sí eh, bueno es, esas serían y eh, coincido no todas eh, errores mala administración mala gestión de, del gobierno nacional Eh, sí, sí, sí, sí. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que tendría el radicalismo? ¿Qué es lo que estaría aportando el radicalismo a los pampeanos eh, ofreciéndoles para que, digamos, estemos estemos con ganas de ir a votar a poner la, la, la boleta de Federico ese día? Mira, a ver, el, el radicalismo en la provincia de La Pampa tiene bien claro que es oposición tanto a nivel nacional como oposición a nivel provincial. Eh, a ver, en la provincia de La Pampa hace 42 años que gobierna eh, un, un mismo partido político, eh, que es el judicialismo. Me parece que es un modelo eh, que está agotado. Es una, somos una provincia chica, pero la provincia de La Pampa está estancada. Eh, la provincia de La Pampa no tiene un desarrollo este, eh, industrial importante que le permita agregar valor a la, a la producción. Sigue siendo una, una provincia muy... Este, agrodependiente eh, así como tenemos rutas nacionales muy deterioradas también tenemos rutas provinciales muy deterioradas eh, aquellas eh, rutas provinciales y caminos que hace 40 años eran de tierra, hoy siguen siendo de tierra eh, vemos que tenemos problemas en materia eh, de infraestructura en materia de educación eh, entonces bueno, el, el radicalismo vemos que por ejemplo que no hay un banco de la Pampa que esté al servicio de la de la sociedad Hoy el Banco de la Pampa actúa como un banco privado más. Sí, de que... Javier, mira que eh, no, no hay comerciante, no hay ciudadano de a pie que no reconozca, que por lo menos en las promociones, a lo mejor me vas a decir que son cuestiones este, coyunturales y no de políticas de fondo, pero no, en el día a día eh, creo que bueno, lo siente todo, le, hay un, un buen impacto en la comunidad, positivo, me parece ah, mirá, eso. Mirá, yo, yo, yo, a ¿no? ver, digo... Eh, Eso hay que reconocerlo, pero, pero pensemos en, en la cuestión general. Eh, el 75%, entre el 75 y el 80% de los fondos de, de los que tienen los arrestos este, en, en, en el banco se invierten fuera de la provincia de La Pampa. Invierten en bonos, en títulos, en letras de tesoro. Y solamente un 20 o 25% quedan en la provincia de La Pampa. Y ese 25% que queda en la provincia de La Pampa se destina a... Eh, bueno, aumentan el comercio, vemos que tenemos paquete pampa las cuatro vueltas sí. de interés, etc. Eh, una parte va para eso, porque otra parte va para créditos para eh, el agro, para servicios, para sectores productivos, para PYME. Entonces, si digo, yo qué es lo que pienso. Que la ecuación debería ser la inversa. Si vamos a invertir este, en, en, en, en letras, en títulos públicos, en bonos, que no sea el 75%, que sea el 25%. Por supuesto, es más rentable eh, hoy en día in, in, hacer colocaciones este, financieras y entrar en la timba financiera y no apostar a eh, créditos para la producción, por ejemplo. Por supuesto que para el Banco de la Pampa es más rentable. ¿Y esto por qué te digo que se ve? Porque Banco de la Pampa en los últimos años, en el ranking que eh, publica la, sí. la, la revista Fortuna, mm. viene figurando dentro de los eh, dos o tres bancos que más gana de toda la República Argentina. Sí, sí, sí si es sí, comparamos eso sí incluso digo comparado tantos bancos públicos como privados gana gana también más que todos supongo los supongo es eh, digamos el sistema económico financiero empuja a todos para ese lado también ¿no? Porque eh, digamos el Banco de la Pampa no puede funcionar como una isla si bien eh, estamos acostumbrados que en estas promociones lo hace el Banco de la Provincia de Buenos Aires es otro otro ejemplo en ese sentido son como bancos que están pensando en la comunidad a la que representan, pero se les hace dificultoso ser tan distintos de los que el sistema está pretendiendo. Sí, a ver, eh, eso es cierto, pero nosotros no, no tenemos que perder de vista que el Banco de la Pampa es un banco eh, público, es un banco que en su momento estuvo a punto de, eh, de ir a de ir a la quiebra, acordemos que acordemos, ¿no? que en la época ya de, del gobernador Marín, la provincia de la Pampa eh compró toda la cartera sucia del del Banco de la Pampa. Sí. Y, y en ese momento lo que se invirtió fue más que un presupuesto eh anual de toda la provincia de La Pampa. Sí, sí de un, y compró el Banco Dorrego gran... también en ese momento, Claro, sí. o sea, le, le, le, todos los todos los ciudadanos pampeanos han hecho un gran esfuerzo eh para que tengamos un banco público. Entonces, por lo tanto, debería comportarse Eh, digo, pero por, por ejemplo, ejemplo te pregunto si, si hoy eh, supongamos que sos presidente del banco de la pampa qué, qué medida eh. podrías eh. tomar eh, en concreto eh, yo lo que, que te diría por ejemplo por ejemplo a ver eh, el banco de la pampa no tiene créditos eh, eh, créditos hipotecarios eh, para eh, construcción de vivienda los tienen otros bancos Bueno, Banco Hipotecario lo tuvo históricamente. Pero ahora, pero yo, hoy, soy... hoy en, en este contexto financiero y económico, ¿conocés un Mirá, banco ba... que tenga un crédito? Banco, banco, ¿Irías a sacar un público. crédito a algún lado? Bueno, Para... pero eh, yo que es lo que te propongo. A sí. ver, hoy, hoy por ejemplo, tenés muchas familias que no pueden acceder a viviendas sociales eh, porque, eh, digo, que pueden pagar un alquiler, que tal vez pagan alquileres de eh, 400, 500, 600, 700 mil pesos. Sí, sí. Pero, digo... ¿Por qué no se da un crédito hipotecario indexado a valor salario? Entonces esa familia sabe que tendrá que destinar el 25 o el 30% de su salario en lugar de, a, de de pagar un alquiler para pagar una cuota para tener una casa propia. Sí, sí, está Eso buenísimo. Es se, parece el, se parece el procrear en, en, en términos este para la familia. Bueno, pero digo, pero eh, hagámoslo por ejemplo indexado a valor salario porque si vos me decís, ¿vas a sacar un crédito en dólares? No, yo ni loco saco un crédito en dólares. va a sacar un, un crédito al 70% como tiene o 80% como tiene cualquier banco? No, tampoco voy a sacar un crédito a ese a ese importe. Claro. Este, sí, sí. Este, entonces, bueno, eh, nada, yo, yo creo que en, justamente en momentos eh, de, de crisis es cuanto más eh, creatividad y más imaginación hay que tener eh, para poder darle solución a, a, a todos los problemas de los pampeanos. Porque además, otra cosa, hoy la provincia de La Pampa tiene un déficit habitacional de unas 20.000 viviendas. Eh, ¿Cuál es la cuestión? Que eh, el, la, la demanda es mayor a la, a la oferta de viviendas sociales. entonces Y, y más con un gobierno nacional ausente. si la provincia de La Pampa cada vez está pudiendo hacer eh, menos, menos casas. Sí, sí. Y si el Banco de la Pampa tuviera alguna línea de crédito, no nos olvidemos que tanto la obra pública como la obra privada eh, son sumamente eh, dinamizadoras de la, de la economía, por, por el efecto multiplicador que tiene, y además porque si una familia recibe un crédito hipotecario para poder este, edificar su propia vivienda, también es plata que queda en la provincia de la Pampa. ¿Por qué? Porque va y le va a comprar un comercio de, de, de, de la localidad, eh, eh, da, da, da, este, genera mano de obra... Entonces, bueno, Bien. yo creo que hay digo mu muchas cuestiones para, para poder trabajar desde el Banco de la Pampa. Javier, buenísimo. Bueno, seguro vamos a conversar esto esto porque es una, una linda pu punta de un iceberg para la discusión también hacia 2027, por ejemplo, de, de cuestiones de políticas públicas reales. Incluso, te digo, te, tuviste un discurso populista. ¿eh? El, el, lo, sí, <ríe> la, sí. La, la, pero bueno, eh, de verdad que es, que, que es una discusión más vale. El, el rol del Banco de la Pampa, que yo creo que es importantísimo en la provincia, y que este, merece ser sí, discutido. Sí, porque, porque además el Banco de la Pampa es, yo diría que es el principal instrumento que tiene la provincia eh, para, para contribuir al desarrollo local. Entonces, bueno, tiene que actuar realmente como un banco de fomento, no como un banco este comercial. Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Javier Torroba es diputado por la UCR. La verdad que lo, lo paseamos por todos lados, se extendió la, la conversación, pero bueno, salieron distintos temas. Desde Pampa que eh, alertó sobre una deuda voluminosa que está teniendo mm. con la provincia, tanto con el área de rentas como con Pampetrol. Eh, son cerca de 4.000 millones, además de lo que le debe a empresas privadas pampeanas, y después derivamos en la campaña y en el Banco de la Pampa.